Ya empezó. Y asociados. Eh, calcio y associati. Y ya empezó. Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición del podcast de fútbol y asociados uh -huh. previa a lo que será la nueva jornada de eliminatorias. Y estamos aquí en Fútbol Asociados, soy Borrego, les doy la más cordial bienvenida a este el podcast semanal de Fútbol y Asociados. Listos, listos y preparados porque se viene la jornada eliminatoria, jornada sudamericana, eliminatorias a Brasil 2014, donde tenemos que estar, pero de pecho, así de ley, a bala. Y ya vamos a hacer toda la previa, tenemos datos interesantes, además, cómo no... Vamos a recordar lo que fue la última fecha de campeonato nacional que se jugó en lo que fue el borde ya de ese aquel largo feriado que algunos pudimos disfrutar, otros no tanto, otros un poquito más, pero hay sobre todo fútbol del que hablar. Y claro, recordamos que este podcast llega gracias al aguante de Metal World, porque Metal World asesoría en software y hardware a la orden con Metal World. Metal War Vamos hey, hey, hey, Así como gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96, todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, así es, te las lleva Electro Supplies. Es momento de irnos con los titulares de aquí en Fútbol Asociados, sin más que decir, nos vamos a ir con los titulares en este podcast, pilas de ahí. Fecha 17, se jugó en este largo y extenso feriado, no solo en fin de semana, Liga está en el segundo lugar y expectante a lo que pueda hacer el Deportivo Quito que todavía está lejos de aflojar la punta. Vamos a hablar también un poquito de Serie B en problemas, o sea, las escuadras de Manaví, segunda categoría en varios problemas de la UCAS. vamos entonces a repasar las categorías de ascenso del fútbol ecuatoriano. eliminatorias mundialistas, se viene el tercer, bueno, el segundo reto para el Ecuador, segundo y tercero frente a Paraguay y frente a Perú, así como vamos a dar una pequeña revisión de lo que serán las fechas 3 y 4 de las eliminatorias de Conmebol. Hablar un poquito de Copa Sudamericana, también lo que se viene para Liga, por ejemplo, lo que son las Ronda semifinales y finalmente les vamos a repasar lo que fue el medallero panamericano para Ecuador. Es tiempo ahora sí de empezar con el programa. Wow, infotainment. Hey, Mr. DJ, put it in. put it on. I want dance with my baby. De vuelta aquí en Fútbol y Asociados Gracias al aguante de Metal War Metal War Metal War que se asesoría en software y hardware A la orden con Metal War Metal War Así es como no, gracias. De Electro supplies también, Eddie, Electro Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096829096 una nueva batería, un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil, las palancas para tu consola de videojuegos favorito, para el Xbox, para el Wii. Para que juegues el Rock Band Para que juegues el Battlefield Todo eso te lo probé Electro Supplies al 096 82 9096. Es, escuchando a la reinita del pop Y su disco dime, dime, dime Su disco que salió allá por el año 2000 El álbum Music en este video, bastante divertido, un poquito polémico, como siempre con Madonna, ¿no? Un poquito de escenas pasadas, de, de revoluciones. Lo, y con el... Lo que es el pecado. Con el Madre. buen... No, o sea, hay, hay un... Hay escenas un poquito, digamos, subidas de tono. Lo más divertido es, de, es el conductor de la, la famosa limusina, el señor... Bueno, el personaje Ali G, por eh, Ali caracterizado sí. por Sasha Baron Cohen, un... Un cómico británico que tiene entre sus personajes sus más grandes caracterizaciones, tanto este Ali G como el buen Borat, el muy controversial Borat, ¿no? Ajá. O también Bruno. Y rapero el... además de él, ¿no? Hace rap. Ah, sí, hace de todo, es un sujeto multitasking. Y bueno, eso con, con el, el intro musical. Eh, revisamos un poco lo que fue la fecha que se extendió durante todo el feriado y, y demás Así es, vamos a iniciar La fecha comenzó en... Oye, lo tal vez... Bueno, lo de Sudamericano dejamos para luego, ¿no? Pero primero vamos a ir con la fecha Porque ahorita me acordé que también había jugado Liga Y ese es un partido que no podemos dejar pasar por el top Pero el viernes 4 de noviembre Ya Más a antes. mitad de feriado Perdón Más antes Más antes Empezando que... el feriado el Fue el juego entre Deportivo oh, Quito sí. y Liga de Loja Tienes toda la razón Fue una fecha rarísima lo, o sea, Empezó miércoles, terminó lunes sí sí tienes la razón Me estaba olvidando de este partido El Quito lo había ganado 3 por 0, verdad, a Liga de Loja Parte de la jornada 17 En la que El Quito mantiene la ventaja Había hecho un buen partido Un rival muy difícil como es la Liga de Loja Haciendo el sí. gasto El Quito proponiendo como tenía que ser llegó primero a la anotación a través de Alex Bolaño al minuto 38 un disparo fuerte de fuera del área que fue desviado ¿verdad? sí, sí no me acuerdo si fue en Kaido o en Vizcaína Vizcaíno quien, quien en quien rozó pero hasta ese momento era un partido parejito la liga de Loja Se para bien, ¿no? Es un equipo que ha ofrecido batallas ha dado espectáculo, pero lastimosamente para sus intereses se ha, ha caído, no sé, en los partidos al menos contra los rivales más fuertes, dígase Liga, Emelec, Deportivo, Quito, eh, no le alcanza, eh, su buen juego termina en los segundos tiempos disminuyendo, eh, yeah. se cae el rendimiento y eso termina en goleadas, lo ¿no? que parecen injustas dado el trámite del partido, pero así ha pasado. Y bueno, en el segundo tiempo básicamente fue la figura de Fidel Martínez la que eh, le dio esta victoria más amplia al Deportivo Quito con dos tantos, eh, minutos 64 y 72, eh, un, el último fue de cabeza y este fue un resultado eh, bueno para que el Quito al menos siga manteniendo esa ventaja Importantísimo Ya falta de, de cuántas fechas que nos quedan Cinco Sí, sí cinco Cin, Sí, sí, cinco Ajá. Eso es, es sin duda un buen resultado Luego aquí hubo polémica Porque en la rueda de prensa El DT Ochoa de Liga de Loja Empezó a criticar la labor de los empresarios Que ya a estas alturas del año Empiezan a calentar la oreja Que da miedo a los jugadores Y que aduciendo eso Eh, dice que no rindió como debía sus jugadores, caso de Ferod, caso de Fabio Renato, los cuales se supone que están tratados por Liga y Deportivo Quito respectivamente. Puede bueno, que tenga un poco de razón, ¿eh? no, sí, sí sería bueno regular esta situación porque en verdad que ves muchos, muchas irregularidades, mucha, mucho manoseo hacia el fin de los torneos. Perdimos, Edis Sí, bueno, hay mucho manoseo Hacia el final de los torneos Nos decías por parte de los empresarios A los jugadores Este calentamiento de orejas Que termina por Marear a los jugadores El rendimiento siempre es decreciente Y también por ahí Eder Baca, ¿no? Es otro de los jugadores que interesaba acá En, en Guayaquil Incluso en Barcelona Por ahí Andaban interesados Creo que Melec era el El equipo más eh. deseoso de contar con los servicios de este buen volante ofensivo. Que es más que nada un segundo tiempista. Luego el viernes 4, Independiente del Valle... Sacó una ventaja ante un rival directo... Por la pelea eh, de lo que, en lo que tiene que ver a la estabilidad en el campeonato de primera A. Le derrotó 3 por 2 al Manta... Este partido se jugó en Sangolquí y se puso adelante primero el Manta con un gol inesperado de Luis Miguel Escalada, eso al minuto 24. No fue mucho el tiempo que pudo celebrar el equipo atunero porque inmediatamente empató por parte de Narciso Mina, el goleador máximo del a nivel, digamos, de entre los jugadores nacionales. Es el máximo el anotador punto. y ya en el campeonato lo ha rebasado a Maxi Bebacua, ¿no? Le dio ya largo, pues está 24 Narciso y 20 el Maxi. Así es, el minuto 29. Este, hay que resaltar algo, fue la buena jugada de Ayoví, este joven elemento, que normalmente es un buen abastecedor, alimenta muy bien a los delanteros, no es la primera ocasión, se lo ha visto durante toda la temporada en un muy buen nivel. Podría ya haber sido este chico considerado no por ahí para procesos de algunas elecciones menores. Por ejemplo, esos panamericanos bien pudo él ir a ser parte de eso. Pero en todo caso, sí. eso ya es periódico de ayer. No Luego, creo que el Independiente lo hubiera querido aflojar, pero wey. Lo dudo, pero de todas formas, vendrían dos golazos de media distancia. Uno de ellos de Jimmy Brand al minuto 46 y de Daniel Samaniego, quien... Este año no ha tenido tantas oportunidades como tuvo cuando fue el ascenso del Independiente. Este buen volante, esta buena manija en el mediocampo. Que por momentos cuando entra en segundo segundos tiempos le suele cambiar de manera favora, favorable la cara al fútbol del Independiente. Lo vuelve mucho más ordenado, administra bien el balón. Después vendría el descuento para el Manta que perdía 3 por 1 Sellaría el 3 por 2 con una anotación de Alexis Oliver al minuto 90 más 2 de recuperación. Eso es. Y bueno, sí, este, este partido fue bastante entretenido, muy bonito. Obviamente, ambos equipos se jugaban la posibilidad de estar más tranquilos en cuanto a la eh, permanencia en la serie implica. De todas formas, el Manta tiene un poquito más un colchón de puntos por ahí el Independiente del Valle. Más le valió sumar porque... Se pone interesante la pelea, justo sobre todo por lo que pasó con Imbabura. Esto ya fue en sábado cuando el cuadro gardeño le derrotó 3 por 1 a Barcelona, un cuadro amarillo que su rendimiento simplemente se desbarató después de la pérdida con Liga hace un par de semanas atrás. Este que fue un buen partido, también eso hay que decir, o sea... Barcelona pierde y no nos enfocamos en el hecho el también de que... El mejor partido de la temporada del Limbabura para mí. Eso, o sea, no, no nos enfocamos en eso, que el Imbabura hizo un buen partido, un buen partido, un juego como para eh, tratar de gritarles a todos que quieren quedarse en la... Entonces hay que darle también ese enfoque, de, hay que ver un poquito las cosas del otro lado y hay que darle el mérito al Limbabura. Barcelona no es que jugó tan mal tampoco, o sea, tuvo, creó oportunidades hubo desatenciones defensivas que ha sido una constante durante todo el año de Barcelona pero el mérito también está en el rival fue una buena victoria del Mbavura, bien labrada, bien lograda y la resistencia también que intentó poner Barcelona hizo que este sea un verdadero espectáculo deportivo la gente como siempre la puso Barcelona, más de 9000 personas en el estadio que bueno no se llenó pero tuvo una excelente asistencia y vio cómo el invagura al minuto 22 a través de Francisco Mera ya se ponía adelante en el marcador. Este, este fue un muy bonito tanto. El pase de Edison Vega larguísimo para la llegada de Mauricio Folleco, quien combinó con Francisco Mera para que solo cierre la pinza. Y realmente en los primeros, del minuto 10 hasta el fin del primer tiempo, la serie, el bombardeo fue permanente del cuadro local. Eh, después viene un cabezazo de Luis Congo realmente le han hecho muchos goles hacia Barcelona salidas de pelotas muertas y etcétera y, y eso sí, ya para el próximo año prácticamente vendría a ser, hay que corregir porque varios de los goles que le han ganado al cuadro amarillo han sido por esta vía eh, después venía la esperanza con un gol de Iván no, no, no, no, no, Borguelo cerrando el primer tiempo Eh, parecía que iba a tener más más suspenso en la parte complementaria sí en el complemento vendría más bien otro tanto para el minuto 175 eh, con un gol de Luis Luna no fue mucho lo que pudo mostrar Barcelona la verdad es era más del hambre que tenía en este partido el Invahura de retener la categoría es que el Invahura de aquí en adelante va a ser un rival muy difícil No la van a tener fácil ante ante este equipo. Está urgido, está dolido y la necesidad a veces, eh, no a veces, normalmente te hace superar cualquier obstáculo que se te ponga al frente. Así que ojo con el invabura no va a ser ningún caramelito fácil. Eso es. Eh, sí, después vino el encuentro entre Melec y Deportivo Cuenca, tal vez era el más bonito del sábado. Y el primer tiempo al menos así lo fue, lo que pude ver. Emelec eh, eh, llegando El Cuenca respondiendo un cero a, Finalmente terminó 0 cero a 0 Pero bien pudo haber Habido un par de goles aquí Bueno yo más que nada cuento el primer tiempo Ya el segundo no lo vi Sí sabes que este juego No sé El, el Cuenca y el Emelec Salieron un, un poquito Reservados me parece Ambos la noche fue buena de Dédner el el MLK, no sé no no encuentra todavía un buen funcionamiento en la delantera o sea no llega a ser tan a, a tener un volumen ofensivo tan contundente como para eh, derri derri derrotar a sus rivales con claridad que decir también que Dédner se jugó un muy buen partido y atajó algunas oportunidades que tuvo en sus pies Franco Estaba Ángel Mena, me parece salió de titular también en este ah, juego. A Drer, que ya le están poniendo El azul también. Sí, pero es que se pegó un partidazo Adrer eso hay que decir, ¿no? Si así ya estuviera negociado en lo que sea, cuánta vergüenza deportiva porque eh, le metió un partidazo al, al Bombillo y fue el responsable de que no ganara Melé este juego. En en el lado de Melé sabes que no no sé, no Me parece que en esta ocasión estuvo Fleitas, Morante Estuvo Achillier Y terminó jugando por la banda Jiménez si no estoy equivocado Sí, sí. No es No sé, no es tan segura La, la defensa de Melec, no sé si tenga que ver Con eso de que se le varía mucho Entre la línea de 3 y línea de 4 Pero me parece que se desacomoda con facilidad Es de eso o sea, se, se varía tanto de, de módulo táctico Como de alineación Uh, hubo un tiempo que se le ponía a Bagui, luego se lo puso a Chilier, a Jiménez, a veces se lo baja a defensa, luego se lo Quiñones, pone de volante, incluso Quiñones, eh, eh. se lo alinea a José Luis Quiñones José Luis como zaguero central, a veces ya no mucho a Carlos Andrés, eh, etcétera, se cambia mucho, tal vez la pareja de centrales es lo más estable, ya se ha conformado ahí entre Fleitas y Morantes, Eh, a una sociedad un poco más estable. No no no, pero de todas formas esa defensa de Melec por momentos se la llevan de la mano. Y aparte eh, que estamos hablando de que el técnico Carrasco no es muy adepto a, a tomar demasiadas precauciones defensivas. Él lo ve el fútbol para adelante básicamente. Sí sí, así y eso hecho. le va a causar problemas. Y la está causando problemas. Melec no puede ser tan tan, digamos tan tan buena nota tan apabullador adelante porque no tiene el respaldo desde atrás entonces tienen que preocuparse demasiado sus sus volantes para tratar de multiplicarse en la marca porque hay que, cu hay que cubrir mucha porción de terreno entre tres jugadores en medio campo y a veces eso hace que seas ni chicha ni limonada o sea tienes que tener mucho sacrificio y mucho trabajo táctico de parte de los laterales para poder copar con apenas tres jugadores todo un medio campo que es más o menos lo que trata Melec y sí sí de eso le, le hace falta muchísimo bueno el Olmedo derrotó dos por uno luego a Lespoli esto este cotejo fue muy atractivo verás porque hubo alternabilidad en el marcador de hecho Olmedo le dio la vuelta a Lespoli se había puesto adelante el gallito con gol de Javier Guarino esto ya las cansadas, verás. Era Olmedo el que atacaba, pero Espoli, no sé si recuerdas el partido que le ganó a Liga Deportiva Universitaria de Quito, aguantando con muchos eh, hombres atrás y haciendo el balón muy largo. Pues con la misma estrategia le estaba ganando al Olmedo tras una excelente actuación de Javier Guarino al minuto 79, pero luego se, se jala las cuadras del técnico, lo saca Javier Guarino. Y con eso empieza el Olmedo a tener un Un envión anímico Sabiendo que Bueno, te comento O sea, Guarino pudo haber marcado al menos dos tantos más Pero pero se lo sacó Y ellos tenían inquietándolos a Abone A Caicedo Que de la desesperación Porque Guarino les estaba manejando el partido De la desesperación empezaban a bartolear cualquier balón Es decir, preferían Eh, rematar a donde fuera el esférico con tal que no le llegara a Guarino a sus pies porque no, no sabían cómo controlarlo, se comete el error de sacarlo ¿no? y se le fue encima, se le fue encima el Olmedo uh, fue poca la alegría porque luego de poco llega el gol de Juan Tallarico al minuto 85 y finalmente el gol del triunfo que le da Camello Gómez al minuto 89 un eterno salvador para el Olmedo que en esta remontada fue figura el camello gómez uno de los jugadores más importantes más incisivos me gustó también el trabajo de cómo se llama este eh, Pedro Gámez tuvo un muy buen muy buen cotejo en, en este partido eso en cuanto y bueno al, lastimosamente al para el Espol la suerte parece ya estar echada se jaló Está... las cuadras en este partido pudo haberlo ganado tranquilamente y ese Está... cambio clave fue el de Guarino se lo sacó al cómo es al policía Gallardo, se lo sacó a Guarino y se desarmó totalmente adelante se lo metió a Asensio como para tratar de aguantar el balón pero fue equivocado totalmente está a 9 puntos del décimo y va, ya va a ser difícil finalmente creo que el Gallito hasta aquí nomás llegó claro. y eso que ha hecho un par de buenos partidos en estos últimos momentos pero eh, ya no se puede sostener más la campaña que se veía Casi desde un inicio que iba a terminar en Serie B. Sí, con esta eh. victoria se estaba empezando a hablar de, de la presión que les iba a meter a los equipos que están un poquito más arriba. Pero termina siendo una derrota sin pena ni gloria que lo, lo, lo condena definitivamente al equipo El Gallito. Sí, entonces... eh, esto, esto fue en domingo, ¿no? Y ahí terminó la fecha. No, sábado. Perdón, en sábado. Y ahí terminó la fecha. Eh, eh. La fecha no terminaba hasta el lunes. O sea, la, la fecha ¿cuando? de sábado. Y de ahí esperaríamos ¿Cuándo? hasta el lunes oh. 7. Cuando Liga le remonta nuevamente a Nacional, eh, esta vez triunfa dos por uno. Han sido cuatro victorias de Liga sobre Nacional este año en los cuatro partidos. Y al menos tres de cuatro remontando en un, una pisada del poncho espectacular del cuadro de la U sobre, sobre los criollos. Que se que bueno, eh, de hecho Liga se había sido que el cuadro que dominaba en el compromiso pero una buena corrida por derecha y el respectivo cambio de frente encuentra bien parado a Eric Paul Minda que anotaba para darle la ventaja inicial a los criollos, la cual no no pudo ser bien sostenida, luego viene un, un gol de balón detenido el cual cabecea Hernán Barcos al minuto 36, con eso daba un poquito más la tranquilidad para el cuadro de la U. Sí, Nacional estaba jugando bien por momentos, creo que eh, sobre todo en la primera mitad del segundo tiempo le hizo, eh, le hizo pasar bastante mal la liga, con gente rápida, tipo el Mindal que fue el autor del gol, luego había entrado Fabricio Guevara por Juan Luis Danangonó que, que había tenido una pequeña lesión, eh, Bueno, aquí hubo también un caso un poco particular, es que Frickson Erazo salió a, a mitad, del, o sea, en el descanso fue reemplazado por Juan Carlos Danangonó, aduciendo que tenía una pequeña molestia y que prefería preservarse, algo que no terminó de gustar ni al DT de Saralegui ni a la hinchada. Eh, obviamente estaba viendo los partidos de selección eh, el jugador Frickson Erazo. Y sí, no es lo mismo tenerlo a él que, que a otro defensa que no es titular habitual. Y eso hacía que la, las insistentes llegadas de ligas se, se vean peligrosas. En medio del partido, Boss empezó a, a, a ordenarles a sus dirigidos que rematen de media distancia. Y en una de esas, la bus la, la encuentran, Ulises de la Cruz, pese al relativamente buen partido de Dani Cabezas o un 85. Se quedó, se quedó tu micrófono Edison no sé qué pasó por favor si puedes retomar el diálogo Eddie en dónde en dónde te, te gustaría que estabas terminando la idea de, de la lesión que de lo que tuvo que Que ser cambiado Frickson Eraso bueno si sí, eh, eh... Tenía una pequeña molestia, luego el, el DT Saralegui habló de orden táctico, no se pusieron muy de acuerdo con la versión, por lo que hubo algo más allá, me parece. Y, y de molestia para el, el DT Uruguayo, para la hinchada, cuando se supo esto, y claro, no era lo mismo tenerlo erazo que a Juan Carlos Danangono, que tenía menos tiene menos minutos de juego en, en, en esta temporada. Entonces, la orden de Bauza fue el el remate a media distancia hasta que llegó el gol de Ulises de la Cruz casi en el final, minuto 85. Eh, un partido que el segundo tiempo fue bastante movido. El, la primera parte de ese segundo tiempo favorable al Nacional, apelando más a la velocidad de sus jugadores, mientras que el, la otra parte liga con, con los remates a media distancia, con lo que podía ser Miller Bolaños que entró en el segundo tiempo, por Bieler que... Realmente es una mala temporada la que viene teniendo hasta el momento, con lo que podría hacer Iki e. González y Hernán Barcos, que eh, yo creo que es la verdadera dupla que pone peligro eh, por parte de los universitarios, cuando estos dos, uno le pone el, el, o el pase al vacío o, o uno para que se dé la, esa media vuelta mortal que tiene Barcos. O, o tienen, bueno, entre los dos disponen de gran cantidad de armas el, el caso es que esta buena victoria para Liga le permite estar en el segundo lugar en la segunda etapa y no perderle de vista al puntero son seis puntos entre Liga y Deportivo Quito, que todavía parecen alcanzables, yo insisto en decir que es muy difícil esta situación porque el Quito amarrando, amarrando y sobre todo por el hecho de que ya jugaron estos dos eh Va a ser complicado que se descuente esa ventaja. A pesar que Liga Soci sí está jugando bien y está ganando los partidos que debe ganar. El problema es que ya perdió puntos claves. Nosotros habíamos insistido en que tal vez esas esas derrotas, por ejemplo ante Espoli y ante Independiente del Valle, esos tropezones a la hora de la hora de sumar el, el total son los que terminan muchas veces pesándote y... Y limitando tus aspiraciones okay. Eso, es Eso nomás fue el resumen de la fecha 17 y Mientras oímos un hitsazo de nuestros años universitarios Como este Man Eater de Nelly Furtado eh, Nos buscas otra otro sabrosísimo entremez musical Porque al volver estamos con eliminatorias Sí, sí eh, Vamos a irnos con el bailando de Alaska. Eh, bueno, he estado con temas bailables. Pero este más lo voy a poner. Estás bien de todo. ¿Eh? Estás bien de todo ahí. Estás es casi sí, lo sí, que sí. se te cruza. Sí, sí, es de todo ahí bailable. Es un set list que estaba bueno. Ese lo voy a soltar porque recién nomás le vengo dejando a mi hermana en el bar. No sé si escuche, pero ahí. Uh, farreable nada más porque nos fuimos con este en el carro. Ya regreso mientras yo trabajo y le dejé farreando a mi hermano pero así hay que ser de hermano que sacrificado This is your program, Football Associated. Aquí claro como no gracias al aguante de Metal War Porque Metal War, Metal War, Metal War Mr Metal War es asesor software y hardware a la orden con Metal War. ¿Qué aguante el de Metal War? Más, o que es este de Alejandro yeah. Ya te ha venido traumando bastante qué ya te ha venido traumando bastante sí sí sí <risa> además como no gracias al buen electro supplies electro supplies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 vamos a revisar rápidamente lo que ha pasado en, en Copa Sudamericana, ya tenemos dos semifinalistas vamos primero con uno, el partido un... de Liga, oye, que me parece que deberíamos recordarlo, no, no lo analizamos bueno, nosotros de partido eh, sí Liga venció uno por cero a Libertad prácticamente en el último instante del partido con un gol que le salió sin querer queriendo al Chucho Bolaños eh, de un tiro de un, de un centro que estaba sacando y, y se metió al arco para Fortuna de él y de la hinchada universitaria a minuto 89 un ajá, un partido dificilísimo que eh, libertad realmente vino a hacer su negocio y, y jugando bien cortando el circuito ahí entre X y da, eh, eh, que podían generar X González de Hidalgo para barcos y un contragolpe, pases largos que hacían daño en la defensa de liga que su gran defecto es su su falta de velocidad, más claro su lentitud y parecía que se venía el negocio para la escuadra paraguaya pero justamente llegó el gol de Chucho Bolaños, y con eso hay veces que ya pareciera que, que, que cuando no apela al fútbol, apela la suerte para Liga, y, y sigue ganando, sigue consiguiendo triunfos en ambos frentes que le permiten seguir soñando. Sí, básicamente es este el análisis, un partido durísimo, libertad no, es, no fue un, un pintado en la pared, y este encuentro está totalmente abierta la llave para mí, para mi gusto y la afición ligada apela mucho a insistir en que fue mal planteado este equipo que digo que fue mal planteado este partido que Liga no lo jugó bien y se sienten complicados, yo creo que sí tienen razón para pensar que está complicada la, la llave que es así, es cierto Es complicada, pero yo creo que tiene, tiene los arrestos Liga, sobre todo es un muy buen visitante, sobre todo cuando lo, lo agarra a Bausa, eh, sabe cómo hacer, dar el golpe preciso y desesperar a su rival. Ya lo hizo con Independiente, ya lo viene haciendo en, en todas estas campañas de, de Copa Sudamericana y me, me, me parece que tiene buena opción, eso sí es un partido abierto y libertad. Demostró por, por ejemplo contra el Sao Paulo que en su patio es realmente un, un cuadro durísimo. Recio, recio. Además bueno, que... igual sí, Liga. bueno, me decías un otro no, además concepto. que libertad ya su hinchada, su afición, todos deben estar esperando que ya sea la hora porque ha luchado tantos años ya merece mejor suerte también a nivel internacional. Aquí, aquí Libertad lo hemos descrito como el León de Sudamérica más o menos parece pero nunca en fin eh, hablando de hinchadas es muy importante yo quiero resaltar la, la buena concurrencia que tuvo este partido en Casablanca a pesar de que estábamos en medio feriado eso sí yo para mí es digno de resaltar Eh, este, esto va a venirse durísimo en la Copa Sudamericana porque hay rivales que están jugando buena pelota, eh, si es que Liga le pasa libertad su rival sería Vélez Arsfield que hace poquito nomás se clasificó en un partido épico, derrotando 3 por 2 al Independiente Santa Fe en la ida habían empatado 1 por 1 en Bogotá sí, el, el Vélez había hecho un magnífico primer tiempo poniéndose 2 por 0 en ventaja pero luego se descubrió y este este cuadro santafesino del que yo te había hablado que practica un buen fútbol, llegó a empatarle y sobre el final vino un penal un poquito, eso sí, discutible eh, raro no sé qué, qué otros adjetivos podríamos decirle para que Vélez ya en el, las postrimerías del encuentro se lleve el partido y la llave Eh, Vélez ha demostrado en, este, en esta llave, y, y creo que también la, en la Libertadores de este año, hace un par de meses, que es, un cuadro que es un cuadro que sabe jugar en la altura. Así que es un rival muy complicado, si es que Liga le pasa a Libertad, lógicamente. Del otro lado eh, tenemos al... Vasco da Gama que le puso 5 por 2 al universitario. Sorprendente. Eh, y eso que el universitario le ganó muy bien, 2 por 0 en Lima. El, el, el choque de ida, muy bien, muy buen fútbol universitario. Pero este Vasco da Gama es un equipo raro, le hace malos muy malos partidos de visita, pero de local a raza. Es muy ofensivo, ¿no? Sí, sí, eso vimos con el Aurora de Bolivia y ahora con el universitario. Entonces con este 5 por 2... Pasó el cuadro El cuadro brasileño El cuadro de la Cruz Gamada Los años poniéndose tan en alto En competiciones internacionales claro, Un equipo que ascendió nomás a, Regresó a la primera desde hace 3 años Si no estoy equivocado sí En el 2007 creo que regresó En el, dos, en el 2008 Descendió La verdad es que hubo más bien hasta 6 años, años. Sí, sí, sí, y sí. Todo. Se lanzó un pana por ahí Si sí, hace 3 años fue El, el ascenso Y esta es la componen la U de Chile y Arsenal, una magnífica victoria que, que consiguió la U de Chile en el viaducto. Dos por uno a la espera de lo que puede hacer la vuelta allá en Santiago de Chile. Este sería también un muy duro rival, el equipo de San Pablo está jugando muy bien. Y se vienen unas semifinales, creo yo, espectaculares de Copa Sudamericana. Además, en una la hipotética U. final, Universidad de Chile, Liga de Quito, San Paoli le fue bien normalmente aquí en Quito con Liga, ¿no? Eh, pero terminó Bausa ganándole la, la final, final. Sí, la final, eh, que es la que importa. <risa> así nomás con pasa, americano, o sea que estar están muy alertas. ¿Qué? El juego de liga eh, se supone que es para el 17 de noviembre. Ha habido ahí pujas para intentar modificar ese horario. Creo que no se cambió finalmente. Eh, ahora sí, es tiempo de revisar eliminatorias, me parece. Vamos con eliminatorias. Fecha número 3. Va a iniciarse con un Argentina-Bolivia a 15 horas. Oye, nuestra, nuestra terna va a estar para este partido... ...me parece que sí, a ver, a ver, a ver... ...tenemos a ver, ya ver. designación de terna, verás... ...luego de tanta queja que hubo... Eh, ...está ya designada una terna ecuatoriana... ...me parece que va para este, ...sí, para este Argentina-Bolivia es un partido bravo... ...y para ese van a estar ellos, si no estoy equivocado... ...hasta que lo busques... ...les diré que Uruguay a las 17 horas... ...se va a enfrentar a Chile... ...mientras que Colombia-Venezuela... ...se enfrentará a 19 horas... ...a ese mismo momento y es del que de seguro vamos a ver todos... ...es del Paraguay-Ecuador, 19 horas de allá en Tierra Paragua... ...este partido ya se lo ha repasado y hemos coincidido todos en lo mismo... ...Paraguay está mal, Paraguay no tiene ese juego de pressing en todo el campo en todo el rectángulo como lo tenía con Martino es una selección cambiando de técnico incluso cambiando algunos de sus jugadores y sobre todo tal vez cambiando de idea táctica recordemos que era un, un equipo al que jugarle era muy complicado por el orden que tenía por la entrega, por el pressing del que te hablo seguramente no va a perder lo aguerrido lo veloz que era su equipo pero habrá algunas cosas que cambien algunos detalles Que para nosotros, desde nuestra perspectiva como ecuatorianos, puede ser una ventaja. Ahora, recordemos que Paraguay de 6 puntos recién tiene 1. Entonces, eh, la urgencia para ellos está ahí, pero la urgencia también para nosotros es latente. La urgencia de al menos conseguir un empate. Al ser Paraguay un equipo tan difícil, eh, con el que no nos ha ido bien además en eliminatorias allá, Eh, Jamás. Nos, oh. Ajá, nunca. Nos, nos suena ya muy bien. Ya vamos a hablar un poquito de la historia de Suecito. Sí, nos suena muy bien el empate, definitivamente. Para mí sí. me, me seduce, ¿no? me, me gustaría mucho ese resultado. Sí. Obviamente la eh. victoria no se descartaría, pero eh, yo estoy convencido que el empate mínimo nos traemos. no Yo tengo ese convencimiento porque el, el momento de Ecuador es ascendente. La relación, finalmente, la relación rueda medios ha mejorado. Eh, se, ve, se ve que... El, Él es muy, muy muy polite, ¿no? Y no sé si viste ahora cómo salió él a recibir a los medios. No sé si viste ese, es, esas cosas. No, no, no, de yo, la verdad, televisión no, no he visto más que para ver los nuevos capítulos de Two and a Half Men. Estoy ah, más no. en la, la situación la, line. La fan. Ah, yo la sí. <risas> yo haré con el funeral de Charlie, <risas> Eh, Bueno. Sí. Entonces en, empezado a tener, un, o sea, tratar tra de tener una buena relación con los medios, con el entorno. Y, trata de ser una persona más abierta. Recordemos que no era de mucho dar entrevistas, de hablar demasiado rueda. Y eso hacía que el proyecto un una imagen muy osca, muy muy inaccesible ante los medios. Y tú sabes que aquí nuestra prensa es bien llorona, entonces. Quieren por poco que les dejen hasta entrar a los cuartos para ver hasta husmear en los calzoncillos de los jugadores, sí, más sí. o menos, ¿no? Y cuando no les permiten eso, ellos creen que les están vulnerando algún derecho o les están ofendiendo o algo, porque eso se da aquí bastante. Hay muchos bueno. técnicos que han venido acá a tratar de imponer horarios, de... Uh, eso, es eso ya, eso ya está impuesto aquí, o sea, por ejemplo... Yo no, Quito, sé, que, yo no sé cómo querían que, que venga, por ejemplo, Bielsa o venga la volpe, el, su, uh, La prensa mira, aquí hubiera ya, sido lamentos continuos. Aquí como en ya Bielsa, los San. equipos más grandes están, están manejando eso de agendar los, los jugadores que van a hablar y de establecer horarios, ¿no? Eso en el Quito ya está, en Liga está, en Barcelona está, pero todos los medios han puesto grito en el cielo cada vez que un equipo ha hecho eso, porque el desorden reina, el desorden... nos gusta el relajo sí, el, re, el relajillo campea aquí, entonces eh, eh, eso, eso tal vez de, de rueda porque él también a, había un manejo un poco más estricto de eso, también los molestó entonces se está limando esa relación y le están dando eh, la confianza bueno. le están dejando trabajar en, en estos momentos se está trabajando con armonía en ¿No la sé? selección a Es buena relación incluso con la afición, ya no hay el ya te rueda, no es ni de lejos trend topic en Twitter <risa> está, estamos, estamos ante una, un buen momento sí, sí, eh, sí, sí, sí, se siente Paraguay clima. está con bajas Ajá. me decías no, no, sí, se siente buen clima pero tú me decías eh, que eh, me ibas a hablar de las bajas de Paraguay, ¿verdad? Claro, Paraguay no, no va con Edgar Barreto eh, no va Roque Santa Cruz no va Tacuar Caroso Defensa eh, no va Eh, ...justo Pastor Villar, pues... Eh, ...sería el, el portero de Cerro Porteño... ...Carlos Bonet, junto con Darío Verón... ...Paulo Da Silva... Eh, ¿qué, estoy, ...¿qué estoy hablando? ...Diego Barreto es el portero de, de Cerro... El, ...el portero paraguayo... ...Carlos Bonet por la derecha... ...Darío Verón, Paulo, Paulo Da Silva y Richard Ortiz por izquierda... ...la defensa la que ha jugado desde Copa América prácticamente... Eh, Víctor Cáceres, Cristian Rivero, Sergio Aquino y Marcelo Estigarribia, este que le hizo la vida imposible a Neisser en Copa América. Y la delantera estaría con Nelson Aido Valdés y Lucas Barrios, que no dejan de ser un par de delanteros muy peligrosos. Sí, pero por ejemplo Edgar Barreto para mí es un jugador clave. Es un jugador clave. No sé si recuerdas de en Copa América cuando no lo tuvo Edgar Barreto, cómo se resintió este equipo. Es el motor. Es el motor y cuando no lo tuvo fue uno fue, fueron horas bajas para el sin equipo, duda es una baja que se sentirá sí, de aquel entonces de Martino y ahora eh, vamos un poco con lo que sería la alineación de Ecuador y de ahí para irnos al resumen histórico nuestras Ecuador, bajas básicamente nos trabaja y, y no bueno, la verdad es que no creo que lo terminen alineando por más ganas que le ponga Chucho Benítez me parece que sería la baja. Eh, la alineación que yo manejo con Vanguera, con... Eh, a ver, ¿qué es, ¿qué es que estoy bien La defensa la misma, ¿no? Paredes, Eraso, Campos, Walter Ayoví. Eh, se maneja la idea de Cristian Novoa con Osvaldo Minda, Saritama y Antonio Valencia, eh, Cristian Suárez y, y Jaime Ayoví. Eh, ¿Tiene tal vez alguna complicación médica Jaime Ayoví? ¿Ha sabido? Eh, tenía un problema en, me parece que en el, en, ¿cómo era? Isquiotibal, en el isquiotibial, creo que era. Pero no se sabe qué pasa si es que esté a Yoya. Porque en otros medios también se lo pone a Félix Borja como hombre en punta. Efectivamente, tenía una molestia, pero no es confirmado, igual que lo de Chucho Benítez, hay que ver qué pasa. no estaba... Yo creo que sí, ben... Benítez sería, sí sería baja, porque fue bastante fuerte lo que tuvo en, en Liga Mexicana él. Sí, bueno, entonces Be Benítez que además viene bien individualmente, pero su equipo no está pegando, ¿no? Es el segundo goleador del campeonato mexicano, ¿verdad? Sí, hace un camión de goles de México realmente, pero al América es no le está yendo bien. Tanto que se ha declarado a todo el equipo transferible, incluyendo sí, no. al mismísimo Chucho. Pero Así es, es entonces es... Las, las dudas están en arriba básicamente. Sí, y lo de Minda yo también lo he escuchado, sabes que bueno ninguno de, a ninguno de los dos sí. no nos agrada para nada el juego de Minda, pero hay que decir las cosas como son, en el Quito él ha hecho mérito suficiente para ser titular incluso en la selección, o sea eso no se le puede discutir, de cuestiones de gustos es algo muy aparte. Edison, eso es... Eh, eso con Ecuador-Paraguay la, la víspera eh, si ya, ya se ha podido trabajar con normalidad Hubo un pequeños problemas A la llegada de Ecuador eh, Víspera a, a, lo que, a lo que sería el entrenamiento En el Defensores de Chaco pero, pero me parece que ya todo está en la normalidad Y que no, no ha habido mayor, mayor inconveniente El resumen histórico de Paraguay-Ecuador Edison, esto es, esto es interesantísimo Así que paren la oreja Vamos a iniciar sí, con, ¿no? el, eh, con, el, con el dato más doloroso. Ecuador nunca, nunca, pero nunca ha conseguido una victoria en... Ni siquiera un empate. Ni siquiera un nada. empate, ajá, en tierra en, guaraní. En Asunción hemos pagado básicamente siempre... Eh, hemos jugado seguido, obviamente, desde que la cosa es todos contra todos. Pero la primera vez que nos enfrentamos con los paraguayos fue rumbo a España 82, 17 de mayo en el modelo de Guayaquil ganó 1 por cero nuestra selección con gol de Orly Klinger el zapatón. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Eh, aquí habíamos puesto es de, un, de un de un librito que que pude comprar de eh, de Esteban Michelena, quien también fue mi profesor en, en mis clases de maestro de, de la UDLA y, y bueno en este, este librito, si, si, si gustas voy a, voy a repasar lo, lo que es la, el, el, cómo cuentan el Zapatón Klinger este gol que, que es lo que más prácticamente el, el recuerdo más importante de su vida profesional. él, él, él era zaguero central, no que, que le haga un gol era, era cosa complicada, no. entonces no sé si gustas. a ver, dale, dale. veras vamos de entonces. Eh, ven, minuto 3 ahí abajo en la cancha se oye cómo la gente empuja. ahí el césped quema. trán. que se da un corner. Mario Maravilla Tenorio la pone cortita. A Flavio Perlasa. El flaco al saber y mosca cala que los paraguayos salían todos hechos diablo a sembrar el offside y caerle en busca de la pelota. Polo Carrera estaba rondando por ahí, hecho el cojudo con su zurda su maléfica. Flavio que se la retorna, pilas polito, llama la marca. Y en ese momento preciso me la larga ras de piso. Desde, desde arriba miré el panorama y encontré un claro entre todos desatado atado de paraguayos. La medí bonito, carajo. Respiré como que fuera a tirar patada y puñete. Ahí, hermano, dominando las 18 yardas, ya vino. Me llegó mancita entregada y le pegué con el empeine más bien seca. Aunque la caprichosa hizo algún extraño. Nada. La pelota pasó, un defensa, tres. Miré como el arquero Ever Almeida se mandó el panzazo y desde arriba me dije, compita, esto es gol. Después miré como la general norte del modelo de Guayaquil, en serio, pana, era como que se venía abajo. Escuchaba yo medio como cuando te vas jumando, pero por unos segunditos nomás, las letras, G, O, L. Y de nuevo, pero más largo, ¡Gol! Nada, ya me cayeron toditos los compañeros. Grupo Quiñones, que había estado tapadote por el colorado Aishpur, hasta lloró el negro. Todos me querían mucho. Eso sí, yo sentía esos abrazos, qué sinceros, qué panadería, mi negro, y eso. Y eso. eso es, no sé, me, me gusta mucho este relato, en fin. L. Ya, ya. Ahora ya, ya, ya. sí, bueno, vamos, vamos a ponernos menos sensibles y, y sí, en Asunción empieza la negra historia eh, 31 de, de mayo del 81, 3 por 1 victoria paraguaya Goles de Mikel Agnoli, eh, Morelli y Romerito Para los paraguayos, descontó a Wilson Nieves Ajá, de ahí hasta Italia 90, Edison Italia Dale, 90... Vamos. Cuando Paraguay triunfó 2 por 1, goles de Roberto Cabañas, ex Barcelona Ferre y Ferreira. Mientras que había descontado Ney Raúl Avilés para la tricolor. Ajá. Entonces la vuelta en, en, ya en el Monumental de Barcelona. Tenía pocos, pocas, pocos años, pocos meses de estrenado el, el estadio... Del ídolo, Ecuador ganó 3 por 1, tantos de Aguinaga, Pietro Marcetti y, de, y Raúl Avilés. Este de Marcetti, si sí me acuerdo, así entre sueños, que fue más o menos desde el sector de la Medio Luna un remate seco. Había estado en ventaja Paraguay con gol de Gustavo Nefa. De ahí hasta Francia, 98, nos trasladamos de Edison. 10 de noviembre del 96, 1-0, Paraguay venció Ecuador, gol de Miguel Ángel, el Peque Benítez. Un gol que nadie supo excepto los 40.000 yamingos que estuvieron en el defensores del Chaco, incluyendo aficionados, prensa y jugadores. Solo ellos supieron cómo fue el resto, nada se sabe. No sé si has visto esos resúmenes. Solo va la pelota entrando, no, que también habrá pasado. Pero ganó Paraguay. Ajá. Eh, eh, 20 de agosto del 97, Ecuador ganó 2 por 1 goles de Alex Aguinaga y Ariel Graciani. Este, este de Aguinaga me acuerdo que fue con la coronilla tras centro de Pepinga Vica de tiro de esquina. Se adelantó Paraguay con gol de Richard Baez en el primer tiempo. Ajá. Sigue más. de... Entonces, bueno, Japón y Corea 2001-2002. Eh, Paraguay empezó ganando 3 por 1 Ecuador el 3 de junio del 2000. Dos goles de Hugo Brizuela que pasó por el Barcelona y de Delio Toledo. Mientras que Graciani había descontado para la selección ecuatoriana. Mientras que el 24 de abril de 2001, Ecuador ganció 2-1. Se había puesto en ventaja Paraguay con gol de José Saturnino Cardoso. Vino la expulsión de Poroso. Vino la lesión de Aguinaga. Vino el sujeto que se metió a pegarle al árbitro. Era una sucesión de calamidades de una tras otra este partido. Pero... Se del final del primer tiempo. La pivoté Flaca. Para el... y después eh, el saque de banda de Ulises centro del team para el 2 por 1 final partido épico, bravísimo que fue uno más de aquel glorioso camino que nos llevó al mundial del Asia en el 2006 en el 2006 eh, Paraguay nos ganó 2 por 1 goles de Roque Santa Cruz y José Saturnino, eh, Saturnino Carloso habíamos empatado con un golazo de Edison Mendes el 17 de marzo de 2005 Ecuador ganó 5 por 2 este partido te acuerdas que, que fue ya bárbaro ¿no? estábamos 2-0 abajo eh, penal de Saturnino Cardoso y luego Salvador Cabañas ponía el 2 por 0 Yo no sé, porque yo le tenía confianza este, este, este, a este partido, por, con, todo el, con todo y el 2-0 abajo, yo decía hoy no hoy no perdemos, no sé por qué, dime brujo, dime lo que sea, pero sí le tenía fe Viene el descuento con gol de Antonio Valencia, que fue su primer gol, con la camiseta ecuatoriana no tenía ni 20 años aquí el Toño sí, Parecía, Luego viene parecía un... que se quebró cuando le pegó al balón el peladito sí. Para viene... serte sincero, yo no le tenía todavía tanta confianza al Toño, no me imaginaba algo así. De ahí vení, vino un golazo de Edison Méndez, un, le, le mandó con borde interno a la esquina imposible para justo Villar. Dos por dos se iba el primer tiempo, luego en el complemento otro balazo de Edison Méndez ya nos ponía a ganar. Después Antonio Valencia, tras recuperar un rebote del buen Otilino Tenorio, que Dios lo tenga en su gloria... Y finalmente Marlon Ayoví de Penal puso el 5 por 2 un partidazo fue este, sin duda. Sí, y quedaba todavía el recuerdo de lo que había pasado ese 2-1, ¿te acuerdas con los tantos del team sí. y toda la situación? Así es, siempre habíamos venido abajo para terminar ganándolo aquí con Paraguay. De ahí fue las eliminatorias a Sudáfrica 2010, este 5 por 1 horroroso que nos puso... Paraguay un 17 de noviembre del 2007, goles de Cristian Riveros en dos ocasiones, uno de Roque Santa Cruz, otro de Nelson Aedo Valdés y Néstor Ayala que pasó por el Quito y por el Cuenca eh, sellaba la goleada paraguaya, había descontado el flaco Caviedes este fue el partido en el que realmente se no tuvo de otra que despedirse Luis Fernando Suárez de la dirección técnica del Ecuador en una época muy por demás nefasta que... Nos había goleado aquel... también Brasil, ¿te acuerdas? Y, y, y, y nos había ganado Venezuela. Tenemos en la memoria cuando Kaká levanta las manos como diciendo, ¿qué les pasa a estos manes? Más o menos, ¿te acuerdas cuando sí. nos... Sí. Fue un... O sea, el man no entendía, fue un... ¿Y estos manes? O sea, ¿qué? ¿y estos quiénes son? Así como, ¿qué pasó? O sea, ¿te acuerdas? Algo así era, todos nos preguntábamos qué pasó porque Ecuador no tenía nada ni futbolística ni moralmente en esos momentos y luego Pero, bueno, vino esta, esta goleada sí, es, eso fue el acabose y este uno por uno que dolió en el alma cuando que fue la primera vez que Paraguay siquiera nos empató aquí en en Quito o en Ecuador más bien dicho uno por uno empezaba con gol de Cristian no va a ganar la tricolor pero en el minuto 94 creo que fue esto que vino la igualdad de Edgar Benítez partido que nos comimos más que cemento claro un partido en el que con las justas ganábamos y e irresponsablemente e ignorantemente la grada empezó a hacer el ole te acuerdas Así Cosa es. que hizo prácticamente nuestros jugadores seguían festejando por poco el gol no y sí una iba, serie iba, de inmadureces que y nos iban a gloriándose con el ole cuando de repente pum el empate Nos costó la clasificación a Sudáfrica. Esta Uno de los serie de... tantos partidos que es... se nos fueron como agua entre las manos en esa eliminatoria. Jugando bien además, con un volumen de juego superior. Y antes de que nos dé más iras, aquí le cortamos la revisión. <risa> Verdad, bueno. Sí, fue un partido muy, muy, muy feo. Bueno, eh, eso entre Ecuador y Paraguay. El resto de las eliminatorias, como tú habías dicho... Empezamos a las 3 de la tarde, hora de Ecuador con Argentina Bolivia, allá en el Antonio Vespucio Liberti, monumental de, del barrio de Núñez, propiedad del Club Atlético River Plate. Como nos habías dicho, terna ecuatoriana va a pitar Carlos Alfredo Vera, eh, asistentes Carlos de Herrera y Byron Romero. Que les vaya de lo mejor, ¿no? Alineaciones tentativas de Argentina. Es, podría estar con Romero, Zabaleta de Michelis, Burdizo y Clemente Rodríguez Gago Mascherano, Álvarez y Pastore, Gonzalo Higuaín y Lío Messi no Tienen lesionado a Di María Sí, es que se hizo pedazos en el último juego con el Madrid Va para un mes, si quiera Angelito eh, Vamos con Bolivia Carlos Erwin Arias, Cristian Vargas, Ronald Rivero, Luis Méndez y Luis Gutiérrez Walter Flores, Jaime Robles, Edivaldo Rojas, el brasileño, naturalizado, Rudy Cardoso, el jovencito, Pablo Escobar y Augusto Andaveris, uh -huh. el de la Aurora. Eh, Esa es la selección. Hermano, por interno me, me pasas el título de esa canción que le he estado buscando hace siglos. Okay. Eh, bueno, me la, me la pasas ahí, me la teclas, por favor. Eh, decíamos que eh, Uruguay se enfrenta a Chile a las 5 de la tarde hora de Ecuador, pitará el argentino Héctor Baldassi, eh, Gustavo Esquivel y Diego Bonfa, los asistentes. Ok Alineaciones um, probables Vamos con alineaciones probables En este preciso instante Me agarraste un chance en Offside Pero ya no tres. Dale Bueno eh, Mientras estamos abriendo La página de Confederación Eh, Uruguay iría con Fernando Muslera José Martín Cáceres, Diego Lugano Diego Godín, Maxi Pereira Álvaro González, Diego Pérez Egidio Arevalo, ah, Arevalo Ríos Gastón Ramírez, Luchito Suárez y Edinson Cavani La Roja que tuvo muchos problemas disciplinarios en este en, en este proceso lo Separados, marginaron José eh, Valdivia cuando no y hasta Gary Medel ¿no? Eh, sí, bueno, Valdivia es una ficha realmente Qué buen jugador, lástima que tenga este este comportamiento ¿Viste vos ese eh... video? Uf. De que se supone estaban dando de puñetes, ¿viste vos eso? Bueno, mm. no se estaban dando, les estaban dando de puñetes, ¿vos viste eso? No, no Hay un video aficionado, no está tan clara la resolución Pero se los ve ahí como les están dando una golpiza a Valdivia, a Medel a Algunos jugadores, verás, por hacer relajo afuera de un bar qué qué no, qué barbaridad, bueno, cuándo no Val, dime, en verdad eh, bueno, mientras que entonces Chile ven, iría con Claudio Bravo, Waldo Ponce, Pablo Cor Contreras Marcos González, eh, Mauricio Isla Nogar Medel sigue, eh, Marcelo Alfonso Díaz, Matigol Fernández eh, Eduardo Vargas, probablemente Alexis Sánchez y Humberto Suaz, aunque se ha dicho que Sánchez No podría aguantar los 90 minutos. Entonces me olvido el nombre del otro mediocampista, pero bueno... Es otro pues un elemento. Jara, Jara es. Eh, Jara, Jara, jara Porque sí, había sí. El, el chiste de jara y Vardivia y etcétera. Sí, sí, sí, Jara, muy bien. Eso. Eh, Colombia-Venezuela. A la misma hora que Ecuador-Paraguay, o sea, Colombia, las 19 horas ¿no? No va a estar los dos partidos Falcao. No, no, que dice que necesitaba un trabajo... De diferenciado al cual no se dignaron a darle al gran goleador del fútbol español en estos momentos también terna ecuatoriana, Omar Ponce, eh, el Pitara, Juan Cedeño y Cristian Lescano los asistentes eh, tentativas, Colombia iría con David Ospina, Gerardo Vallejo, Luis Amaranto Perea, Mario Alberto López, Pablo Armero Eh, Gustavo Bolívar, Freddy Guarín, Dorlán Pavón, James Rodríguez, Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez. Mientras que Venezuela iría con René Vega, Rolf Felcher, Osvaldo Vizcarrondo, Amore Vieta y Sichero, el Maestrico González, Juan Guerra, Tomás Rincón y Juan Arango, en delantera Alejandro Moreno y Miku Fedor. Un equipo españolísimo, muchos de ellos sí, militan sí. en el fútbol español no no, yo he ido a no traídos traídos de la liga todos ellos claro, poco claro no que sí sí es no, un verdad. triunfazo para Venezuela para Venezuela <ríe> hostia, es mi patria sí claro sí claro, <ríe> bueno, eh, eso, eso con la con la fecha de eliminatorias de CONMEBOL básicamente eh, mientras que el martes eh, vamos solo repasando los partidos no Eh, eh, Colombia versus Argentina, 4 de la tarde nuestra. Eh, Ecuador versus Perú, esa misma hora. Aquí en Quito, Chile versus Paraguay, 20 horas 30 de Ecuador. Venezuela versus Bolivia, es jugar en San Cristóbal, también a las 20 horas 30. Muy bien, muy bien. Vamos a ir con las tablas de posiciones, ¿te parece Edison? Eso, al retornar. Vamos a irnos. Con una pausa musical Vamos a ir con Everything But The Girl Con este Missing Ahí volvemos En No Mucho ¡Cuidó de furioso asociado gracias al aguante de metal War, porque metal wars asesoría en software y hardware a la orden con metal wars así es metal World. y como no estamos aquí gracias a Electro Supplies el Electro supplies Repuestos de Ajá. electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 seis. Qué fuerte tema, Missing You. Se nos había pasado por alto en el, la edición al, anterior hablar un poquito de los Juegos Panamericanos y lo que fue la mejor actuación históricamente de, de la delegación ecuatoriana, quedando en décimo lugar en el medallero con siete medallas de oro. ...8 de plata... ...9 de bronce... Ajá. ...y tienes el, des, tienes el desglose... ...tal vez... ...de nuestros medallistas... ...vamos con, con los oros... Eh, ...Alexandre Escobar... ...en 58 kilogramos... ...a la telofilia no? femenina... ...cuando no... Celirina Nieves... ...en 75 kilogramos... ...cuando no... no? Eh, ...los que sí... ...digamos... ...sorprendieron entre comillas que no, no los conocíamos tanto Jorge David Arroyo también en alter alterofilia, oye no puedo pronunciar alterofilia uh -huh. a ver vamos, alterofilia muy bien alterofilia, bueno eh, esa fue nuestra tercera presea dorada de ahí Jorge Bolaños te acuerdas que había logrado empatinaje de ley. una especialidad que no lo esperábamos, el boxeador Italo Perea uh -huh. Eh, Daniel Viveros en karate o karate creo que es karate y César de Cesare en canotaje bueno, el pana no es nacido en Ecuador es nacionalizado pero esto suele ser bueno porque qué sé yo ponte como el caso del pana Burov hacía las medallas pero ya de pronto todo el mundo quiso también hacerle a la alterofilia y, y ya ves los resultados ¿no? entonces es buena la, la introducción aquí de del oriundo de Argentina para darnos nuestra séptima presea dorada. O sea, pueden eh, por ahí sembrar la semillita, más o menos. Así es, es importantísimo. Las de plata: Byron Byron Piedra en 1500 y 5000 metros. ¿Recuerdas esta de de 1500 que solo por ser menos jetón que el brasileño no tuvo la de oro básicamente? Ajá. Eh, Javier Ferrín en salto alto, María del Carmen Jaramillo eh, en los 400 metros vallas. Jaime Cortés y Julio Castillo boxeadores Ricardo Flores eh, también Pesas y eh, David Campu a ver este es David Campuzano y, y Quiroz no me acuerdo el nombre los tenistas que llegaron en dobles a la de plata muy bien, muy bien los de bronce eh, Góngora, boxeador, Guadamud es es eh, Pesas, Pesas si más ajá. no me equivoco Eh, Juan days. Carlos Valverde es... Eh, mi, eh, no, Alberto Miño es microtenis. Y antes, eh, Juan Carlos Valverde, eh, no me acuerdo, eh, la verdad, en qué... ¿Cuáles son Squash, sus...? ¿Cuáles Sí, creo sí, sí, que... es sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, muy bien nuestra delegación y esperemos que cada vez vayamos evolucionando los panamericanos sí, que si, sí. si fuéramos Brasil o Canadá por ejemplo no podríamos mejor ni ni los de oro mencionaríamos no comeríamos nunca sí <risa> eh, eh, Ecuador es el país que más medallas sacó per cápita básicamente claro una en proporción cosa así es. digamos en proporción ah uh -huh. eh, oh, no porque bueno eh, la gana Estados Unidos Muerto de Risa 92 de oro Cuba con 58 de oro en el segundo lugar Brasil con 48 México con 42 Canadá con 30 Los cinco primeros lugares Países mucho más grandes Hasta en extensión territorial Que eso es. tiene relación bueno, directa también No sé, sea, Bueno eh, Ya Ahora Vamos a ir el... pues, con tablas tabla, Con tablas De posiciones varias Vamos a ir con la de eliminatorias porque se viene el combo eliminatorio Ecuador-Paraguay y Perú. Tampoco hay tanto que decir, porque apenas se han jugado dos fechas. ¿Cómo sin acentos, mi hermano? Con acentos, con acentos. Primero, Entonces, primero Uruguay, nomás. con 4 más 2. Segundo Argentina, 3 más 2 también. Tercero Ecuador, vamos a hacer el acento quiteño ahora. 3 más 2. Cuarto Colombia, P... 3 más 1. Vaya. Quinto, Quinto. lugar Perú, 3-0. <risa> Ese te sale bien, loco, eres medio peruano, boludo. El paso oye <risa> Mi abuelo te sale a jalarte las patas por decir eso. Escucha tu papá que es militar, hermano. Uh. No, y mi abuelo más loco, no, no vos no sé, ya te voy a contar la que cómo cantaba el himno a las Américas él. <risa> ¿Los chilenos vienen sexto con 3 menos 1? Séptima posición, Eddie. Venezuela, chamo, de menos 1. Esto sí ya no puedo. Octavo, Paraguay, 1 menos 2. Noveno, Entonces, Bolivia, 0 menos 2. Para, para, nosotros aquí en Paraguay, 1 menos 2. Boliviano. Eh, no. ¿Quieres acento de Santa Cruz? Santa Cruz. Eh, el acento de Santa Cruz, Bolivia 0 2. dos. Ahí hablando bueno, medio como el Diablo Echeverry okay. O oh, pues hace la ode. <risa> Porque es la debo, debo, no tengo idea. ¿Cómo es la deo? Eh? Me debas? Sí, es complicada, ya ya le voy a analizar ese acento. Y hay que hay que calcarle la deo. Escúchale hablar a Martins. <risa> A Moreno Martins. Bueno, viene última Bolivia y ojo, lo más importante aquí es que viene con 0 y menos 3. Nosotros estamos ahí en ese lote de equipos que tienen 3 puntos y más 2. Recordar que Ecuador tiene 3 más 2 en tercera posición, pero tiene un partido jugado al igual que Colombia. Colombia está cuarto con 3 puntos y más 1 gol Diferencia, a ambos nos falta un partido, que hubiera sido ante Brasil. Eso es Eddie. Eso es, y bueno, las, las posiciones del campeonato ecuatoriano, eh, en la segunda etapa el Quito sigue primero con 38 más 21, Liga segundo 32 más 13, Emelec 30 más 14 en tercero, cuarto Barcelona 28 más 5, quinto Almedo 25 menos 2, sexto Nacional 24 menos 1. Séptimo el Cuenca con 22 menos 1, octavo el Independiente del Valle 21 menos 1. Novena Liga de Loja con 18-8, décima La Espoli con 16-12, décimo primero El Imbabura con 15-14, décimo segundo El Manta último con 15-14. Esa es la segunda etapa. ¡Ay! La acumulada la tiene el Quito, en primer lugar 77 más 35, Emeliex 74 más 30, segundo, tercero Liga 72 más 29, cuarto Nacional 56 más 7, quinto Barcelona 55 más 4, sexto Elmedo 54 menos 7 séptimo El Cuenca 53 menos 4, hasta ahí están peleando la Libertadores pero ojo que si Liga llega segunda ya no hay que pelear por nada Bueno, me toca a mi Liga de Loja, ¿no? 50 sí, menos sí. 8, octavo Noveno Manta, 42 menos 20 Décimo Independiente del Valle, 40 menos 16 Se Empiezan a complicar las cosas Décimo Primero Inbabura, 38 menos 22 Y muy, muy, muy, muy lejos la y Décima Segunda con 31 menos 28 ¡Auch! Vamos a ver muy complicada la cosa abajo Manta Independiente del Valle, Inbabura Realmente complicados Es Policasi condenado sí, sí. Tabla de la B ¿Quieres ir? Bueno Técnica universitaria totalmente en primera categoría 86 más 39, segundo Macara 75 más 35, Católica tercero 69 más 20, casi liquidado esto, parecía que los dos de Ambato se van a la serie, cuarto River de Guayaquil 6 más 62 más 27, Rocaforte 55 más 7, Valle del Chota 53 más 3, UT del Cotopaxi 50 menos 14, Quevedo 48 menos 13, de aquí empieza la cosa fea no Azogues 48-16, Grecia 45-32, décima primera La Capira, Liga de Puerto Viejo 41-23 último el Audaz 41-33 Una pena Sí, dime Una pena, no el... Lo que te habla, que la dirigencia del fútbol en la costa realmente está en serios problemas. Los candidatos al descenso aquí son costeños, mientras que en segunda categoría, que ya las vas a repasar, los principales candidatos son serranos. Y los resultados, no sé si quieres hablar un poquito de los resultados. Vamos con el... Sextangular número 1, donde el Kuniguro está con 12 más 6, el Moshukruna tiene 10 más 5, está segundo. Tercero el Águilas con 8 más 1. Cuarto el Macas con 7 menos 1. Quinto el Alianza del Pailón con 4 menos 2. Sexto Fuerza María con 1 menos 9. Estábamos hablando del grupo 1, dices. En el cual alianza de Pailón había superado 1 por 0 Muchuk Runa, Cuniburo 3, Águilas 1, Deportivo Macas 3, Fuerza Amarilla 0. En el grupo 2, primero va Juventud Minera con 12 más 2, noveno el Ferroviarios con 9 más 7, tercero el Gualaseo con 9 y 0, cuarto New Star con 9 y menos 2, quinto el Aucas con 6 más 2, último el Rocafuerte con 0 y menos 9. La situación del Aucas complicada, en medio de disturbios y relajos, se retiró el otro día la plantilla al caer de local. Terrible lo que pasó en el, en el estadio del sur de propiedad de la Sociedad Deportiva Aucas. Había ganado Juventud Minera 3 por 2 al Rocafuerte de Esmeraldas, Ferroviarios 3 por 0 al New Star del Chaco y Aucas perdió como local 1 por 2 frente al Gualaceo. Hubo puñetiza re de todo, relajo, incidentes por parte de la hinchada de Aucas y se suspendió su estadio porque casi no queda nadie. Se Se cargaron con su propio arquero, se cargaron con la prensa ahí presente. Fue un Battle royal lo que pasó ahí. Con el Aucas que está complicadísimo. Ya se ha jugado a la mitad del, del hexagonal de ascenso. Y está con 6 puntos abajo del líder que es el Juventud Minera de Echeandía. Complicado. Está todavía para cualquiera este. Porque hay un montón de equipos con 9 puntos. Entre los que podría haber estado tranquilamente el Aucas. Allá a la espera de un resbaloncito. Pero la situación está de fregada para arriba la verdad. Eso es de Edison. Creo que hemos acabado con todas las tablas. Así es, y hemos acabado con el programa. Es hora de despedirnos y, a ver, y agradecerles a ustedes por habernos dispensado con su atención. Gracias por pararnos bola. Esto fue Fútbol Asociados. Espero que les haya agradado el programilla. Ya regresaremos la próxima semana. Ojalá con buenas noticias. Unas victorias ecuatorianas sería lo mejor. Hasta pronto. Pasen vemos. bien. Chao. Che, esto es fútbol asociado. Listos, Hola, mi tachón. Muy